Señoras y señores, esto es uno contra uno radio. Yo tengo 60 todavía, no me solté. Esta traición que no ha hecho en la Euroliga, de, después de decirnos que sí, que quieren ver cosas, que no sé qué cosas quieren ver. Problemas de ellos no lo podemos resolver. ¿Suelo este problema. Está mi gente, mi gente, toda Mariela. Ser entrenador. Pero no, sé, no, no me veo siendo entrenador de, de Liga Nacional Nosotros estamos con un hambre descomunal de ganar la final Le duele mucho no poder ser parte eh, de la selección Eso es sea, algo que a mí en particular me, me duele mucho Todas las voces en uno contra uno radio Y me va a afrontar lo que, lo que resta con los jugadores que tienen, con, con los nacionales y En nuestro país no da para tener 20 equipos de Liga Nacional me siento como si estuviera en casa, como si estuviera en Cuba jugando con la selección. No estamos de acuerdo en el tema a nivel de tranquilización de la liga. Eh, creo que eso, Dios, es estar totalmente fuera de la realidad. Señor Martínez está siendo discriminado por la Coditep por el hecho de haber dirigido la liga femenina, que se busca la profesionalización del entrenador. Uno contra uno radio. Esto es el basque, gracias a Dios. En Salta, el equipo de Leo Briart ganó 102 a 95 y alargó la serie. No se quiere despedir el equipo salteño. Mañana viernes se van a definir ya los quintos partidos de estos cuartos de final de la Liga Argentina. Solamente avanzó un solo equipo. Libertad de su de los sobrevivientes De un nudo con tu voz, De un como San Lorenzo Obras, San Martín de Corrientes Gimnasia de Comodoro, Atenas La Unión de Formosa, Instituto Quimza Son los partidos De cuartos de final arrancan El viernes 18 Domingo 20 Miércoles 23 25 y 27 en caso de cuarto y quinto un baño turco Empañando Mascando un hueso Comunicaciones a la final, 15 a la final, no es feliz domingo para la juventud, son chicos iguales. Hablamos de la Liga de Desarrollo, no estará Bahía, y esa es la noticia. Con Gastón en la operación técnica, con Santiago, con María, con Noelia, con Nico, y con el señor Federico Susbieles vamos a hacer este programa de esto que es uno contra uno. Liga, TNA, Torneo Federal, Euroliga, NBA, Copa Australiana, Torneo Filipino. Todo el básquet está en uno contra uno. Bueno, Fede, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Estamos con el presidente de la Confederación Argentina de, de Básquetbol, Federico Subieles, exjugador eh, de básquetbol. Eh, un, hombre de, un hombre de la actividad. Buena música. ¿La música la registró? Muy bien la música. Sí, ¿Eh? sí, sí. Está gran, gran detalle de producción. Está muy bien. Fíjatele vino Federico Santi hoy. Hoy estamos completos, ¿eh? Sí, este, media luna. Vamos a tener que luna. hacerlo más seguido estas sí, invitaciones. Estas ya metí una media luna, los dos del primer tiempo, ya metí la primera. ¿no? O sea, entre, cuando, Antes del primer cuarto. Mandé los títulos y metí yo títulos, metí una media lunita. Y yo no metí nada. Y yo no metí nada es claro. que además, el señor, ayer se le habrá pasado mucho frío, ¿no? A pesar de la felicidad. Ah, fresco, pero contento. Estaba claro, fresco. Cancha de boca. Ah, ¿qué pasó yo tío? con Boca? Bueno, pasó lo que pasa casi siempre, ¿no? Los equipos grandes eran, avanzaron de, de fase de grupo en Copa Libertadores y bueno, vamos a ver ahora qué pasa. Está muy bien, está muy la bien. La pregunta ¿cómo? es que festejaste más, ¿y si los no, goles de Boca o el de Palmeira, ¿no? Porque saliste cansado <risa> de la tele, por eso. Creo que el de Palmeira. <risa> no está mal, no está mal, no está mal. La verdad que no está mal. Bueno, eh, nosotros recién llegados de Salta hace un rato, este, vimos un, un lindo partido de básquet, 102 a 95, una buena plaza. Eh, la del equipo salteño No se entrega eh, Quiere dar pelea Quiere, quiere mantener la categoría este, y, y para eso forzó ya un cuarto juego Que va a ser este viernes No tendrá televisión Se verá por el streaming eh, A través de por Play eh, Con la buena televisión que hacen los salteños Que este, meten tres cámaras repe, gráfica Así que con la posibilidad de Un quinto juego en, en Buenos Aires Quizás no confirmado porque obviamente nunca se confirma un quinto antes de jugar un cuarto o de jugar un tercero eh, pero quizás con la posibilidad de que haya televisión en caso de que lleguen a quinto partido lo que sí está confirmado es que el, el domingo va a San Lorenzo obras sanitarias, televisado el segundo punto de la serie y que el miércoles vamos a estar con un este, tercer punto de alguna serie seguramente en caso de definición eh, calculo que no va a ser acá en Buenos Aires va a ser en el interior pero iremos quizás a una sede donde los Equipos ya tengan la chance de, de definir eh, Por DirecTV el día viernes eh, Va a ir Instituto frente a Quimsa Un partidazo ¿eh? Un partidazo por, por la pantalla de, de DirecTV eh, Torneo Nacional de Ascenso sin televisación El día viernes, tres eh, series se van a definir En quinto partido Una será mmm, Saavedra Platense igualó la serie 2 eh, a 2 frente al Deportivo Vietnam a tiempo suplementario eh, Indú le ganó a, a Barrio Parque en Córdoba y forzó la serie a quinto partido y la lleva este, justamente a, a Resistencia partido que va a dirigir entre otros Fernando San Pietro eh, y Centro de Plotier eh, este, Centro Español de Plotier parecía que no, que era la iniciativa de, de este grupo pero le ganó a Estudiantes de la Barria forzó un quinto partido se va a diri, eh, dirimir en el, en el Guerrero Y ya estaba esperando para la, la otra zona eh, Para otra fase de libertad que barrio 3 a 1 Y, ¿Y ya que estamos le preguntamos al torneo federal Sí, y hubo una, una sorpresa De la gente del tribuno de Salta Que ya hablamos muchísimo con ellos Que le ganó de visitante a Lanús este, 83 a 81 eh, Un Lanús que viene haciendo un campañón eh, Viene a eliminar en el quinto jugador Que hay mucho público en la cancha Después viene de pasar a Racing sí. Un federal federico que arrancamos por eso Y lo enganchamos con Miso Santi Este, bueno, en esta etapa eh, ha crecido bastante, ¿no? Sí, la verdad es que estamos conformes con el torneo. Creo que eh, el tema de, de regionalizarlo, de fortalecer el, el comité de competencias, le, lo ha eh, ubicado en el, en el sector en el cual el torneo eh, tenía que estar. Uno lo ve, lo ve creciendo con un buen acompañamiento de los estadios, no el hecho de tener eh, cercanía, de, de tomar muchos clásicos o de ciudad o, o regionales. Hace que la fase de grupos tenga un interés marcado, y bueno, ya ahora que estamos en la, en la fase nacional, la verdad que bueno, está apasionante el torneo, muy, muy parejo y bueno, con, con buen acompañamiento de público. Y con equipos que, son, que tienen nombres muy importantes, ¿no? A ver, no quiero desmerecer a ninguno y todos los equipos que conforman una competencia son importantes, eh, eso está claro, pero, qué sé yo, nombrar a River, nombrar a Lanús, nombrar a Racing, este, por nombrar a tres equipos que se me ocurren ahora. Son eh, equipos importantes de peso, no solamente para el básquetbol, sino por lo institucional. ¿no? Sí, yo creo que es un, un torneo que, que, que está bien, que tiene instituciones que hacen muy bien las cosas y que también cumple un poco la función que nosotros planteamos de, bueno, de ir preparando las instituciones para que aquellas que, la, que deseen eh, escalar en la pirámide de, de competencia de, de la Argentina, bueno, se vayan preparando sus sus estructuras para, bueno, para estar lista para los desafíos que vienen en, en, en competencias superiores que por supuesto son, son muy exigentes ¿no? ¿es compatible eh, en la Argentina el hecho de tener eh, 20 equipos en la Liga Nacional A 28 equipos en el Torneo Nacional de Ascenso ¿y cuántos son? son ¿50 ahí? Y... no, son 60 y 60 4, 64. 64 ¿64 en el Federal? ¿es compatible? en realidad ar Argentina es una es un país de básquetbol que tiene una estructura digamos federativa y de clubes que es característica o es un poco modelo en el mundo, no, no vas a encontrar no hay. otro lugar en el mundo no. con, con tantos clubes y tantas competencias locales y provinciales entonces yo creo que obviamente la estructura federativa lo soporta eh, después hay otras eh, ecuaciones que hacer, o, otras ¿no? que tienen que ver con los objetivos de cada torneo eh, y ver un poco si, si, si el nivel o la oferta que hay en cada uno nos da el, el mejor nivel que cada que cada escalón necesita. Eh, lo que sí observo que son bueno, competencias que cada uno con, con su estilo, su estrategia, intentan, intentan posicionarse y nosotros específicamente con lo que tiene que ver con el federal entendemos que mayor cantidad de equipos, mayor regionalización, nos está generando una competencia más, más fuerte. ¿no? La idea nuestra, junto con, con los clubes que forman el Consejo Asesor, con Sebastián Uranga que es el, el director del torneo, es ir eh, trabajando también en que, en que pueda ser un torneo que dé la posibilidad de generar mayor desarrollo, poder hacer eh, o, o trabajar en un modelo que, bueno, que lo vamos a, a debatir próximamente de, de que pueda ser también los clubes de Liga Nacional lo pueden utilizar como filiales, digamos, con movimiento de, digamos, de jugadores jóvenes que posibiliten también que se pueda usar esta estructura para... Caso digamos, como similar como el de España. Claro, exactamente. Esa es la idea. No, Lautaro López que fue a jugar a la filial del Vasconia. Eh. Exacto, con la posibilidad de que, los, de que los jugadores puedan tomar rodaje y después bueno, volver a, a la competencia bueno. y, y combinarlo con, bueno, con, con las franquicias o, o los equipos tradicionales, las instituciones tradicionales que... Eh, con, con la competencia normal, buscan eh, ascender como se viene dando. En el caso nuestro, mayor cantidad de equipos genera mayor atractivo. Nos parece que es la, digamos, la categoría base o ¿no? el ingreso. O sea, nosotros entendemos que tiene que ser ingreso al, al, a la estructura profesional de los que quieren escalar y también que sea una buena herramienta para para la competencia local que siga fomentando y teniendo espejos locales en, en cada ciudad del argentino la mayor cantidad de ciudades eh, posibles y bueno, tratar de buscar este, este rulo o esta circunstancia que, que, que ayude o colabore con el desarrollo con costos accesibles eh, Soy de la idea que la base de la pirámide que es el torneo federal que en algún momento fue la Liga B si se quiere este, o, o, o los torneos federativos y cuando estaba la Liga B era la Liga C Este, digo, tienen que tener este, una cantidad de equipos importantes Porque obviamente a partir de ahí se sostiene el resto de la pirámide ¿Y, y también crees que en, la, que en la punta de la pirámide, en la liga, tiene que haber muchos equipos? ¿Sos de la idea? Yo ahí quiero ser, eh, de, digamos, respetuoso de, de la decisión de, de, de los clubes y la decisión de clubes ¿no? en, en esto, obviamente, yo tengo un, un rol institucional como presidente de la confederación y, y la verdad que me parece que no, no, no puedo tomar el rol de digamos de, de comentarista o hacer un juicio de valor acerca de la decisión de los clubes eh, te, tengo una visión acerca de de, de, de cuál quizás sería el, el, eh, el mejor número pero bueno lo, la verdad que lo vuelco en reuniones que que mantengo puertas con... para adentro que mantengo sí que compañero. yo ahora la verdad que no nos reunimos hace un tiempo pero bueno estimo que en la semana próxima seguramente habrá alguna reunión, nosotros estamos propiciando que haya una mesa de de trabajo que trabaje, que busque digamos estos, estas circunstancias, ¿no? dotar de complementariedad eh, a las competencias y buscar el, el mejor esquema, ¿no? tiene, debe serlo, yo creo que se ha avanzado, eh, pero no todo lo que deberíamos, ¿no? me parece que hay que generar mayores esfuerzos para apalancar competencias, esquema de difusión de, bueno, de generar más básquetbol que creo que es lo que todos eh, en el fondo estamos buscando, en nuestro caso es desarrollar el básquetbol tener más difusión, más jugadores eh, tener un programa de desarrollo sustentable que nos, nos permita que, bueno, que bueno, los, los nuevos talentos puedan tener un, un buen anclaje para poder desarrollarse ¿no? esos son, son los objetivos que por supuesto que eh, si no los trabajamos mancomunadamente es más difícil yo creo que es más difícil para ambas instituciones ¿no? seguro Santi Sabido que hay dos ascensos, ¿no? Para lo que es la próxima liga argentina. Bueno, qué decir del campañón de Racing de Chivilcoy, ¿no? Por nombrar uno, pero además tremendo eh, por la, lo que está haciendo, histórico, ¿no? Ya 30 triunfos consecutivos eh, da la sensación que se encamina, ¿no? Hace a uno de los dos ascensos. Si bien estamos bien viviendo playoffs muy interesantes con muchísima gente, que eso es lo más importante, ¿no? Sí, eh, la verdad que me parece que la gente de Chivilcoy tiene un proyecto interesante. Eh, ellos también comenzaron, te diría que hace Tres años con, con un trabajo con las escuelas Digamos, de, de, de volver a... Es una plaza que históricamente... Sí, sí, San Lorenzo, Racing antiguamente, Colón Exacto, una, sí, zona sí, básquet, una, digamos, una zona de básquet Una zona de básquet, mucho pero básquet Bueno, que, que han, han eh, trabajado, me parece Primero en la base bien Vieno y tiene un equipo Muy competitivo Todavía recuerdo proyecto. verlo Aldo Marquezini pegando saltitos Con la carterita de cuero Se desmayaba, cuero, ¿no? Se, se, se desmayaba, desmayaba, sí, me de acuerdo de eh, esa época Sí, un hermoso personaje Aldo oh. Eh, y la verdad que es yo creo que es candidato pero la verdad este torneo es un torneo que es que es muy parejo que uno parejo. No, no se puede eh, aventurar a hacer a hacer pronóstico creo que es lo que tiene de lindo no que se ha generado eh, mucho interés y bueno la verdad que también el hecho de que haya un ámbito en el lo cual los clubes puedan eh, ser parte de, de, del diseño y demás creo que nos va enriqueciendo y creo que el año que viene aún vamos a tener eh, Con, con mayor grado de regionalización el torneo, lo, lo cual lo va a seguir mejorando sin duda. Bueno, incluso vimos un Final Four anterior en el ECHAR, impresionante por el marco del público, por el nivel, por la paridad eh, da la sensación que vamos camino a eso con esto, ¿no? Sí, le, nosotros en esta, en esta temporada en, en el, el consejo, digamos de, del asesor de los clubes, decidió que sea mediante el formato de, de playoff, eh, cosa que, bueno, obviamente tiene el, el toda esa ese folclore esa, ¿no? esa adrenalina que, que genera también pero bueno no tenemos dudas que, que van a ser con gran acompañamiento de la gente sea en el, en el lugar que sea porque bueno ya desde que empezaron los cruces hay, hay, hay muy buenos marcos y mucho mucho interés y, y también el, la otra cosa importante es que todos los torneos clasificatorios al federal se están desarrollando con buena cantidad de equipos con eh, con, con seguridades que el año que viene vamos a volver a tener un torneo importante yo creo que eh, pasó algunos años en el cual el torneo redefinió un poco su perfil. Eh, hoy eh, sabe hacia dónde va, claramente, y eso se empieza a notar porque bueno uno ya tiene bases sobre las cuales puede eh, articular proyectos y gestión. Bueno, y solucionado además el tema de los árbitros, ¿no? porque ya están dirigiendo tres. Sí, igual que el año pasado, nosotros eh, es el momento en el cual empezamos a. Arbitrar con, con la mecánica de tres De hecho, bueno, para los quintos juegos de la fase anterior Nos pareció que también estaba bueno que, que sea de esta manera Sí, venimos, la verdad que venimos dialogando bien con, con los árbitros Por supuesto, nosotros representamos a, a los clubes Y bueno, ellos tienen eh, la asociación que defiende los intereses sectoriales Pero bueno, la verdad que el, el nivel de diálogo es bueno Estamos con Federico Susbieles Presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol Damos vuelta a la página bien. Este, y pregunto por el Centro de Alto Rendimiento Deportivo bien este, Sé que está trabajando Sé que hay un proyecto importante Y bueno, queríamos saber en qué, qué andábamos Bueno, nosotros la verdad que es el... Digo que andamos porque es importante para sí, todos por Estoy de lo Este que es, es, el, es el, el, el gran alelo que tenemos nosotros como, eh, golazo, como ¿no? gestión Es una deuda pendiente eh, Hemos avanzado y estamos en una fase de... Final de lo que tiene que ver con los planos, digamos, ¿no? de lo que va a contener el centro. Eh, en, en la parte nuestra, desde lo económico, venimos trabajando bien con las previsiones presupuestarias para nosotros empezar a, a construir eh, este año y estimamos en tres años poder contar con el, el monto suficiente para poder poder culminarlo ¿Ya que a construir? nosotros estamos listos, ahí era, era el prólogo a, a, a lo que quería expresar que bueno, hay una parte todavía del trabajo que no es la que la Confederación tenía que realizar que tiene que ver con, con que se nos otorguen los terrenos ah. de, bueno, que hay compromiso del, del Gobierno Nacional en hacerlo eh, la verdad que llegamos a una espera importante pero bueno, confiamos, eh, sabemos que a veces los tiempos de, la, de las gestiones administrativos son lentos, pero bueno, confiamos en, en que en los próximos 60 días podamos tener eh, confirmada esta alternativa, si esa no es la... Eh, pasado ese tiempo es bastante probable que la Confederación eh, evalúe la, la compra de algún espacio físico o algún convenio con algún municipio que nos han contactado dos o tres municipios como para poder trabajar en esta posibilidad ¿no? yo creo que una cosa importante del presente de, de la confederación que tiene que ver con, creo que con el básquet argentino el, sí. eh, la confederación siempre refleja el estado del básquet nacional ¿no? de, lo que, de, de, de todas y las la competencias madre, ¿no? claro. eh, es que bueno eh, no, no solamente se genera interés para que la selección esté en varios lugares como está ocurriendo sino también eh, hay, hay varios espacios que nos han manifestado interés de contener el, el centro de entrenamiento, así que esperemos poder realizarlo, es un viejo anhelo de los de los jugadores y de toda la familia, creo que nos va, nos va a dar un salto de calidad que estamos necesitando. Sí, como bueno, lo tiene el fútbol hace mucho tiempo, no por comparar porque el fútbol es otra cosa completamente mm -hmm. este, diferente. Hoy la, hoy la confederación eh, da superávit? Sí, de, nosotros desde que llegamos a la entidad hemos tenido ejercicios superavitarios por supuesto que bueno, eh, empezamos con, con menos 33 millones y una situación digamos de desesperante, Complicada. Y, bueno, y hemos logrado en estos, en estos años de gestión ir, ir pagando deuda, y bueno en, en el superávit que vamos a generar este año ya va a estar destinado a, bueno, a una reserva presupuestaria para la construcción del centro de entrenamiento ¿no? eh, también hay una mayor inversión en, en torneos argentinos, son potenciales esos torneos, el, el año que viene, la semana que viene vamos a estar yendo a Salta, un torneo eh, U15, digamos, que va a tener 22 provincias presentes, ¿no? que para nosotros es una, un tema importante, ¿no? el hecho de, sí. de, de, por supuesto, atender eh, a la alta competencia, al centro de entrenamiento, pero también que, bueno, tener 22 provincias en torneos que normalmente albergaban 12 eh, equipos hace cuatro años atrás, realmente eh, nos marca que, bueno, que, que, que vamos por el camino correcto, porque si hay mayor interés y, y más básquetbol en en provincias que normalmente no tenían un, un mayor desarrollo eh, y sabiendo que este igualmente es un trabajo a largo plazo, creo que el camino por el que vamos es el que debemos ir. ¿En qué avanzamos a la Confederación? ¿En lo, en lo, en lo económico o en lo deportivo? Yo creo que el, lo, lo más sólido que tiene hoy la Confederación como programa que ha cumplido con, con todos los pasos previstos y con, con su financiamiento es el programa, de, el programa nacional formativo, ¿no? Eh, es un programa que nosotros cuando llegamos a la confederación había una, una visión de que, de que no había más jugadores altos en la Argentina, por ejemplo ¿no? nosotros nos tocó ir a un torneo 19 que no había ningún jugador de más de 2 metros en, en, en nuestra plantilla eh, más allá de alguna lesión eh, porque no había en ese momento chicos bajo, bajo el radar Nosotros empezamos en su momento con Sebastián Uranga, que en aquel momento era solamente el cargado del Plan Altura, y bueno, con, con Silvio Santander, con Sergio, a, a diseñar un, un programa que, bueno, lo que planteó es eh, mejorar el rastrillaje, tener un seguimiento, tener un método para el seguimiento y desarrollar una plataforma informática en la cual podamos seguir y medir la evolución de sí, los claro, jugadores. Porque eso es tan importante como el detectarlo, ¿no? Exactamente. Bueno, hoy, un poco más de tres años después del inicio, hay una plataforma que funciona con más de 700 jugadores y jugadoras cargadas, que tienen evoluciones semestrales de sus perfiles, con campamentos eh, en, en todas las provincias que nos permiten ir siguiendo la evolución con cuerpos técnicos nacionales entre U14 y U19, eh, año por año, más allá de las competencias eh, FIBA, pudiendo eh, tener competencias fijas fuera del, del ámbito oficial en Europa, eh, intercambios con la NBA, eh, convenios con la Academia NBA para que bueno, nuestros mejores talentos puedan estar ahí. Bueno, y uno empieza a ver que, bueno, que, que, que esos jugadores empiezan a aparecer y que hay un... Un trabajo que está puesto, por supuesto, con la mirada en largo plazo, pero que, que está cumpliéndose rigurosamente con, con la implantación de un método que lo, lo presentó Silvio Santander el año pasado, que hizo un gran trabajo, bueno, con gran cantidad de entrenadores, jugadores de la generación dorada, dirigentes, cada uno, ¿no?, desde su lugar, desde su ámbito. Eh, creo que eso va realmente, realmente muy bien. Estoy muy conforme con esa eh, parte del trabajo y seguro de que, bueno, de que, que hay muy buen material de la Argentina y que nosotros estamos logrando eh, estar a la altura ¿no? y la fase próxima de este, de este programa es la Academia Cup que es un, un formato en el cual vamos a trabajar con jugadores entre 14 y 18 años eh, los cuales vamos a eh, hacer un formato tipo lo que es Academia NBA o, o chicos, Academia Australiana faro faro donde bueno vamos a... Eh, a trabajar con un perfil de jugadores para que, bueno, en, en, entre los 14 y 18 años tengan un proceso de formación y a esa edad puedan claro. elegir cuál es su destino. Es, el es un destino en el que pegan el salto europeo, de... universitario, Liga Nacional, pero bueno, poder trabajar o, o tener esa alternativa digamos bueno. complementaria a lo que son hoy las, las canteras de nuestro básquetbol. Así que, bueno, ese es un poco el panorama o lo, lo, lo que me tiene realmente o, o elegiría como circunstancia en la cual más ha eh, adelantado la Confederación. Pues me parece que en lo que tiene que ver con. Con el, el, el posicionamiento Me parece que, que hemos crecido la, Los sponsors que tenemos hoy No tienen nada que ver con los sponsors que teníamos Al momento que llegamos a la confederación eh, Hay mucho más interés por No solamente de, de empresas Sino también de estados provinciales En hacer cosas con eh, Con la confederación, con la selección el, el, Creo que el programa de básquet colegial También es un tema importante eh, Nosotros tenemos el programa de Junior NBA Que el año pasado estuvo en ocho ciudades argentinas, la idea es llevarlo a diez este año, pero también generar un, un programa que se va a llamar Valores Dorados, que bueno que empecemos a trabajar también con ciudades más chicas que quieran eh, hacer eh, básquet colegial torneos sí. de, de este tipo en la escuela que lo que muchas veces provoca es el primer contacto de sí, creo que es la gran deuda no que de tiene todavía el, el el básquetbol argentino sí hay, hay un meter el básquetbol en el colegio no sí hay hay un tema que es global ahí que tiene que ver con con una deuda también del deporte no sí, sí, claro. nosotros la, lamentablemente no pareció que con, con la colocación en su momento de la secretaría de deporte bajo la órbita del ministerio de educación que podía haber una posibilidad mayor. La verdad que no, todavía no se logra. Es una deuda de más de 60 años, ¿no? Una búsqueda sí, importante. Sí, sí, sí. Y que creo que nosotros con el programa junior en NBA dimos un, un, pasito. un pasito adelante, que la idea, bueno, es poder replicarlo. En esto también, la verdad que es un tema de agenda que tenemos con la gente de la Asociación de Clubes para poder trabajar en algo conjunto, que, bueno, espero que lo, lo podamos eh, avanzar, ¿no? Pero la, la idea es tratar de, de focalizar en esta... En esta circunstancia, ¿no? yo creo que hay. Cuando uno toma eh, espacios de gestión que están en crisis administrativa, con problemas de credibilidad, sí. sin un programa de desarrollo a largo sin plazo, rumbo, hay, sí. hay cosas que, que por supuesto tardan, pero eh, que siempre hay que estar atentos a escuchar y, y corregir, pero yo creo que hoy el, eh, el rumbo es el adecuado. ¿no? Me parece que otro tema que eh, me parece importante es el tema de los campeonatos argentinos que hay que seguir trabajando, por supuesto, en mejorar la, ¿no? la, la calidad y, y que no haya corrimiento de calendario, que todavía a veces suele haber por, por alguna circunstancia, pero hoy nosotros estamos eh, generando ocho campeonatos argentinos en formativas, entre U13 sí. y U19, U13, 15 17 y 19 en el masculino y también en el femenino, cosa que claro. antes no ocurría, había solamente dos torneos formativos argentinos eh, de selecciones femeninos y hoy te, vamos a tener la misma cantidad para varones que para mujeres, que nos parece que también es un hecho importante y que las chicas la tienen muy, muy merecido. Muy contento con, con la evolución del básquet femenino, hay sí. un crecimiento de la base fuerte, eh, creo que una de las circunstancias que nosotros primero tomamos cuando en aquel momento difícil empezamos la, la intervención fue invertir en el básquet femenino, un momento que era complicado para la Confederación, la realización de las primeras Dos superligas femeninas con extranjeras y, y que fue Sí, una y eso puesta, dio un, fue un buen puntapié. puntapié la... para que después, bueno, le, la liga se interese en poder organizarlo y, bueno, está sí. realizando la, la liga femenina con, la verdad, que con buen suceso. Creo que vamos a tener un torneo federal femenino el segundo semestre también con récord de descriptos, con, con, con mucho interés que están manifestando distintas provincias. Creo que el presente del femenino es bueno que es algo que fundamentalmente se merece al gran trabajo que hace la gente del femenino hace muchos años Seguro. que lo hicieron muchísimas veces en en, en soledad sin sí, acompañamiento sí, sí. y bueno que, que creo que son esos sectores esos espacios en los cuales si uno invierte en lo económico en, en la atención en el diseño invierte uno te devuelve dos o te devuelve tres porque hay gente que, que hace mucho y que ama la actividad y que durante bueno, mucho gente tiempo, sufrida, gente sufrida sí, con la actividad sí. Volviendo un poco a, a lo de antes eh, Era hora también de relacionarse ¿no? con la NBA con la, con la mejor liga del mundo En este caso con el plan Junior NBA Y con los casos como mencionaba Fabián ¿no? Farabelo y Cafaro por citar solamente dos ¿Ves con optimismo eso en el futuro? Digo, para la Argentina también Yo creo que es importante eh, El año que viene la, la NBA va a estar eh, Abriendo una academia también en, en México eh, en esto hay, hay una visión, ¿no? yo creo que también hay, en esto quiero ser claro, ¿no? hay muchos lugares o clubes de la Argentina que trabajan muy bien ¿no? en, dentro de sus canteras y en lo formativo. Que es la visión eh, y la carga de partidos que tienen lo, los jugadores jóvenes y el espacio que tienen, tanto para el trabajo físico como para el trabajo de fundamento, de entendimiento. Como bien explica el método CAP, ¿no? Exactamente. Eh, yo creo que ahí lo, lo, los chicos tienen. Eh, de hecho, el, el caso de Cafaro es, es, es bueno para, para comentar. Él, cuando llegó, eh, Australia estuvo cerca de ocho meses sin, sin jugar un juego, digamos, sin jugar un partido, claro. ¿no? Porque la verdad que la idea de la NBA era balancearlo físicamente, estaba con un problema en el hombro y fue lo, lo primero que realizaron y la verdad que los dos chicos han tenido una enorme evolución la llegada de, de, de Cafaro a la Universidad de Virginia. de Virginia realmente es una enorme noticia que, nos, que nos, pone, nos pone felices y bueno, la verdad que con la NBA creo que eh, está bueno tener un proceso de, de articulación y de acompañamiento en formativa porque eh, por un lado te garantiza... Eh, Óptimas condiciones para el trabajo de los jóvenes Y también abre puertas La NBA, ¿no? el hecho de, de estar en esos lugares También permite que un, universidades Del de primer nivel se fijen En los jugadores y yo creo que a futuro Seguramente las franquillas NBA También, ¿no? Bueno, ¿y crees que se, tal vez se perdió tiempo O se desaprovechó un poco la generación dorada en cuanto a esto En los años anteriores, digo, para abrir puertas Que tal vez hoy estarían consolidadas? Sí, la verdad que sí eh, yo creo que el, el desorden institucional eh, Digamos, provocó Que nosotros no hayamos tenido El, el, el empuje o, o la captación de sponsor O los programas de desarrollo que, bueno, que podríamos haber generado En los momentos de, de apogeo deportivo pero Y lo no, bueno. pasa que cuando perdés credibilidad O cuando hay algunas cuestiones Que no van de la mano Con lo que vos estás pregonando Estas cosas pueden pasar, ¿no? Sí, eh, la verdad que sí Igual... En esto nosotros la verdad que lo que tiene que ver con el, con el pasado de la CAV eh, Mantenemos la, ¿no? la, la causa judicial que, que, que viene avanzando Que hoy está en el momento de la pericia contable En, la, en su fase final Y bueno, esperemos que, que vaya a juicio oral eh, en, en, en, los, en los próximos tiempos que pasa que los tiempos de la justicia son, son lentos? Son lentos, pero bueno, lo importante es que la, causa, la, la CAV es creyente Que la causa va avanzando Y bueno, que, que ahí, ahí vamos a poder delimitar responsabilidades Digo, digo este párrafo porque la verdad que ya lo que pasó no lo vamos a poder revertir no, o sea, seguro, La idea seguro, nuestra seguro. hoy también es eh, lo, lo que se está generando ¿no? El hecho de poder trabajar en un centro de entrenamiento, las puertas con, con la NBA, con nuevos sponsors sí, miró para adelante. Eh, el, el presidente del Vázquez Argentino, que es mérito de todos, no solamente de la, de la Confederación eh, Hace que, bueno, que la verdad tengamos que mirar los desafíos que vienen y, y, y el hecho de tener... El, el prestigio y el acompañamiento en, en, en la gestión eh, o, o la imagen de la generación dorada que sigue convocando a empresas, a, a gobiernos y demás, como para poder eh, generar hechos eh, y trabajos concretos. ¿no? Bueno, mientras la gente se sigue comunicando, en este caso a través de Twitter, eh, arroba uQWeb que de algún modo nuestro manda más, ¿no? Porque sí, sí. nuclea todo. Nuclea todo. Eh, bueno, la gente se va comunicando, también lo puede hacer con el hashtag UQRadio. Eh, bueno, además de la gente preguntarte si estás obviamente contento por la noche Preguntan, por ejemplo eh, Digamos que es hincha de Boca Entonces Boca pasó la Copa Libertadores y Sí, por ejemplo, Cristian Deloqui Un fiel oyente, dice ¿Tiene planeado algún homenaje más? ¿Y en qué quedó? ¿Cómo sigue? Bueno, lo que recién comentabas El tema de la administración anterior Bien, sí, el, el, en cuanto a homenaje Lo que eh, queda pendiente es la ceremonia de retiro De la camiseta de Manuel Ginóbili eh, ¿Quién? Bueno. Un tal Emanuel Chino, ah, un chico, un chico bueno, joven, tan un chico que está haciendo su primera sí, tampoco es tan importante. eh que bueno, ahí estaremos trabajando la, la agenda con, con él a ver en qué momento puede estar, y bueno, la causa, eh, bueno, como lo dije, viene Avanzando hasta la fase final de la pericia contable, que es la, la última etapa antes de que, el, de que el juez decida el llamamiento a juicio oral o no. Digamos, ¿no? Exactamente, Ahí, eso ese es el último paso, ¿no? Llamar uh -huh. o no a juicio oral. Sí, sí. La, eh, se han atravesado diversas etapas. Hemos eh, aportado elementos de prueba, ha habido testimoniales eh, y ahora estamos en la, en la pericia contable, en el cual bueno, hay peritos de obviamente de, de, la def, de, de la defensa, de nosotros como querella y el perito oficial. Nosotros, la verdad que creo creo que hemos logrado aportar eh, materia probatoria contundente y como como dije espero que que llegue a juicio oral y que podamos tener un, un debate que bueno que termine de esclarecer a, a a la familia de los argentino argentinos acerca de lo que ha ocurrido Cristian de Loque mismo pregunta en otro, sí. en otro Twitter el una, tema de la indumentaria una pregunta, no sí. más Digamos, más trivial, que pero que no, es todo importante. el mundo pregunta. Sí, sí, sí, el tema del documental. Germán como... Beder sí, me lo dice cada día porque es el que recibe ¿no? las, las cuentas. Sí, la verdad que es un tema que, que nosotros sabíamos que, que el, el año pasado, que era el primer año de convenio, lo íbamos a sufrir porque bueno el convenio se firmó dos meses antes de, de, de, de, de que termine la línea de producción sí. de de Nike que es la que el, a través de Jordan viste la, nuestra selección y bueno la verdad es que el año pasado tuvimos dos inconvenientes primero que las camisetas que estaban volaron rápidamente y después que nosotros no pudimos eh, habilitar el el canal del shop Cup, que es un shop que la, realmente la gente usa mucho para comprar indumentaria de la de la selección eh, en este momento estamos ultimando los detalles a través de, un, de una adenda al, al convenio que hicimos con con Nike Argentina y autorizado por la filial de Estados Unidos, para que en los próximos meses la, la Confederación, a través de su canal, pueda sí. eh, vender indumentaria. Es, y bueno, también hemos solicitado es que... Es un tema que tan falta del básquet argentino. Es, eh, en general hay, hay pocos canales de venta de, de la mayoría. Sí, no los. se consiguen, salvo que... Sí. Con, sí. Yo creo, creo que, que... En esto lo, lo bueno es que... Sí. O sea, nosotros cuando... Las negociaciones con, con la empresa y demás son empresas que trabajan con clubes de fútbol sí, claro, fuertes claro. importantes no quiero nombrar algunos para que otros hinchas no se sé. <risa> eh, pero en la, en la comparación nosotros bueno, le, nos, a San Lorenzo sí San Lorenzo por ejemplo tal cual eh, <risa> nosotros lo que lo que decíamos es que, que Argentina iba a vender camisetas porque porque bueno la selección argentina de básquetbol sigue Convocando, sí, generando claro sí. Y bueno, la realidad es que el año pasado agotaron y agotaron rápidamente Entonces lo, lo que era una noticia buena Terminó siendo para, para la gente que quería Tener la camiseta de la selección un, un problema Así que bueno, esperemos que Que se solucione y decirle a Cristian, ¿no? Es una sí, persona que, que la verdad que nosotros estamos, nos molesta y nos preocupa tanto como a él y como a toda la gente. Bueno, que incluso tener nosotros, esa uno, uno, no hemos recibido no nada. Nada, nada no llora, no, nada, llora nada, no, no hemos podido no sortear tenemos, nada de no Argentina, nada. Sí, Argentina. Sí, hay algunos que sortean camisetas que no son oficiales, Sí, yo. Pero bueno, pues no tengo votos. No, eras vos, de no. Argentina, sí, ah, sí no, que era otro. Sí. No, nosotros. <risa> vosotros, Ahora seguimos con las preguntas, pero aprovechamos y. Hay dos saludos también para el señor Federico Susvieles, así que se lo vamos a leer. Llegó 10 años tarde Susvieles, saludos, dice Mariano Echeverría. Y un dirigente que, que seguramente conocerás, Andrés Lengui, dice: eh, Federico, un gran dirigente. Bueno, gracias. General Will de Temperley. Así es, que todavía seguimos esperando poder hablar con él por Exacto. el tema bueno, de lo sucedido. Eh, ¿Tenés alguno más? ¿Vamos con la última o dale. vamos a la pausa? No, no, vamos con la última. Bueno, dale. la última, que es importante también y que la gente muchas veces eh, nos consulta. Eh, el hecho de las ventanas ¿Se va a ir rotando siempre? ¿Hay alguna idea de jugar en Capital? Eh, ¿Cómo sigue después de San Juan esto? Eh, eh, Qué buena pregunta Mario. Bueno, bueno Voy a ver cómo gambeteo eh, sí, Con esto vamos a la pausa así que. Sí, no se va a rotar siempre Es probable que volvamos a, a alguna sede En la que estuvimos Ponele, no importa el nombre La Rioja Ponele Es probable que vuelva o sea que volvamos a alguna La verdad que los lugares que estuvimos Estuvimos fantásticamente bien sí, La Rioja eh, creo que eh, sorprendió no solamente al plano nacional sino al plano internacional el marco el estadio y demás. Cantoni está muy lindo también. Cantoni está muy bien estamos vinimos maravillados de, de San Juan y, y del recibimiento o sea no hay eh, no vamos a rotar todas las sedes es probable que volvamos al menos a una eh, esa es una de las de las respuestas eh, la otra eh, en capital se va a jugar en Pregunta capital a... es eh, eh, altamente probable que juguemos partidos amistosos no nosotros ahora eh, eh, no sé si vamos al corte y después contesto. Después o contesto no, nada. dale, dale, tranquilo. Bueno, ¿quiere meter suspensa? No, no no, es, no, no, porque... Que es... ni cortamos, dale. Okay. dale eh, el tema de las, de las ventanas eh, es un tema que nosotros sabíamos que, era, que iba a ser complejo, ¿no? De entrada, sí. porque es un formato distinto, que uno eh, no tiene a... Nosotros estamos todos acostumbrados a que la selección normalmente se junta, entrena cinco o seis semanas y vamos con uno en una escalera. De preparación para después ir a jugar Y la verdad que a la Argentina históricamente En la generación dorada, en el post generación dorada Le funcionó bien ese, sí. ese esquema de concentración Con partidos amistosos en el medio Con el torneo internacional en el medio Nosotros, este esquema de, jun de juntarnos a jugar a los dos días Sin alguno de los, también de nuestros jugadores eh, emblemas sabíamos que no nos iban a poner en riesgo Bueno, de hecho, hubo un partido que se nos cayó Que, que es con Uruguay en Olavarría Que sabíamos que era difícil Pero que bueno, no nos... Nos dolió nos sí, bueno y, y nos genera obligaciones hacia adelante. Entonces, eh, ahí enlazo la, la pregunta. Nosotros, en, en las próximas dos ventanas eh, que se nos vienen, que son decisivas, muy importantes, la selección va, va a concentrar antes de las ventanas, va, va a haber un proceso de el, dos semanas previas a cada uno de, de, de, de, de los partidos oficiales aprovechando el de entrenamiento lo mismo en el, en el mes del medio de agosto, va a haber dos semanas de entrenamiento al principio de agosto y es muy probable que en las tres ocasiones haya partidos amistosos nosotros estamos la semana que viene viajando a, a un país vecino eh, para tratar de cerrar un acuerdo global y que, que implique la realización de algunos partidos y bueno, también esperando una visita para agosto, así que Dentro de ese marco es, eh, es probable que sea muy probable que haya... Eh, Pero probablemente un partido, algunos un partido. Partidos. por eliminatoria. Un partido no. por eliminatoria ya es más, complicado, es más complicado. El problema que tiene la Ciudad de Buenos Aires con eliminatorias eh, fundamentalmente es el tema de los estadios. Lo mismo de siempre, ¿no? O sea, no... Y vos metiste 13.000 personas con la selección argentina en La Rioja y. No, sí, y vas te a meter 8.500 ¿no? en el cantón y claro, si el, el Parque Guerrero. Esa oportunidad, Yo creo bien. que ahora, bueno, el, el, el, estuve visitando el Parque Roca eh, hace aproximadamente dos semanas, visitándolo y, bueno, el, ya está el, el techo el colocado, techo. Y ya ahora van a empezar Abanzó a cambiar las butacas O sea, para octubre, noviembre Vamos a poder tener una alternativa buena en la ciudad Que hoy no la, no la tenemos digamos. Sí, y también, esto es, un, es una opinión Me puede corregir o no este, También hay que tener en cuenta que también El hecho de tener una selección que la requieran este, Varias provincias, también es una forma De generar recursos para todo lo que Vos estás sí. haciendo Vos querés construir un centro de alto rendimiento Vos querés darle un plan de altura Vos querés tener un seguimiento Y es una forma de, de conseguir este recursos y, y obviamente si Sí, el Partido General San Martín, donde yo vivo, este, le hace un ofrecimiento a la Selección Argentina y tiene las condiciones necesarias: estadio, hotelería, traslado y todo eso. Y bueno, también este, y, y es una forma también de descentralizar, por otro lado, vos fijate cómo se van uniendo las cosas, ¿no? De descentralizar, por otro lado, el hecho de estar todo en Capital Federal y sacar a la selección de acá también. Sí, para nosotros era, digamos, la selección es la locomotora del, del Ficar, desarrollo, digamos, claro. ¿no? es el gran llamador. Y, por ejemplo, nosotros estuvimos en San Juan la semana pasada y, bueno, hay toda una apuesta del gobierno claro, en acciones claro. complementarias y, y circunstancias que hacen también que la federación, que viene haciendo un gran trabajo en San Juan, Con la llegada de la selección o sea. pueda generar un trabajo también para adelante Es una simbiosis distinto, Exactamente, se genera de otra manera Lo mismo pasó en La Rioja sí. Ahora con el sí. que, no, que no lo comentamos el, Estamos a poco más de 30 días de tener un mundial en la Argentina el Mundial U17 en Santa Fe sí. Santa Fe y Rosario, Rosario sí. que, que se presenta la semana que viene, ¿no? Eso está en muy uno. bueno, me decía el otro día el flaco Noveira, Tenemos que ir, tenemos que ir aunque sea 3-4 días Porque ahí van a salir los futuros este jugadores la verdad de que, el... ah, los futuros jugadores europeos, sí, futuros... Además, ¿hace cuánto no se juega un mundial en nuestro país, ¿no? Sí, creo que son 14 años sí. y, y la verdad que el torneo va a ser fantástico. No sí, estamos corriendo sí, bastante ahí Facundo Petrachi y todo el equipo nuestro, pero pero lo tengo a ti Ordonavia allá hoy en, en en Santa Fe, pero pero la verdad que el que el torneo va a ser un torneo Que hermoso, hablando, hermoso. Tornado, son, a son chicos hermoso. Que, van a, que van a estar eh. Esos chicos están definiendo Ya están definidos claro, casi para Y que... lo que tiene es que como todavía son jóvenes Pequeños, digamos, 17 años, no 19 no hay Normalmente no hay ningún club Ni ninguna liga, ni ninguna circunstancia Que, sea, que te ponga trabas, ni, ni alguna universidad americana Entonces están los mejores talentos De esa edad, de todo el mundo Y bueno, buena parte de esos jugadores van a ser las estrellas De las elecciones nacionales, o van a jugar en NBA El día de mañana Está bueno, está bueno eso eh... ¿Cómo, ¿Cómo haces? ¿O cómo hacen todo, no? Con, con una, una liga larga Como la nuestra Apretado con la ventana Porque acá también hay, hay un cruce de, Que no es la primera vez que pasó Ya ha pasado la liga pasada Digo, ¿cómo se convive con eso? ¿Cómo se, cómo se hace para que un, un interés Que es el interés de todos eh, No choque con otro interés Que también es el interés de todos Porque la liga profesional A todos los que estamos <coughs> en el básquet tenemos un interés, y la selección argentina obviamente también, ¿no? La verdad que en esto, yo lo dije antes del inicio de las ventanas, y bueno, hago eh, propicia la... Café, mate, sí, gracias. media luna... ¿eh? Hago propicia la, eh, la oportunidad para repetirlo. Nosotros eh, estamos agradecidos a la Liga en la adaptación de su calendario, digamos que, que a pesar de tener muchos juegos, digamos, eh, como los tiene, que es una decisión de los clubes, eh, abrió su calendario para que la selección pueda digamos, eh, entrenar y, y participar y los clubes siempre han, han tenido una gran predisposición eh, cosa que agradecemos lo que ocurre en esta, bueno, en esta circunstancia con las finales es eh, que bueno, van, van a terminar dos días antes de, de, la de que nos juntemos y bueno, con lo cual esos jugadores no van a poder eh, participar de las dos semanas previas que va a tener Sergio y el equipo pero bueno, lo global digamos, la verdad que, que ellos han tenido en, digamos, en, en, en el radar el, el calendario de FIBA Y es una cosa que nosotros la verdad que, que agradecemos Y no tengo dudas que nos van a acompañar También en los meses de, de agosto y septiembre Para que podamos preparar la selección Porque que la selección esté bien, esté fuerte Clasifique al Mundial, por supuesto para que, todos, que la Liga le, le va a servir Porque va a generar tenés. el interés que se genera Hoy hay muchos jugadores de la selección Que juegan Liga Nacional eh, y una, una de las grandes este, deudas que ha tenido el básquetbol argentino eh, y no hablo de conducciones, no lo de dirigencia, nada, hablo en general, es poder concatenar todas eh, to, to la, la, las pequeñas partículas que tiene suelta, ¿no? aquellos jugadores que están en Europa sacarle su rédito, ahora menos que antes, pero en una buena época muchos jugadores, este momento que parece que eh, se acaba pero que es como interminable de Manu Ginobili y la NBA La selección argentina y la liga profesional con el, el deporte de base, digo. Me, me parece que en, en, en eso, eh, yo creo que si, si to, todo eso se une, la fuerza es mucho más grande. Sin duda, eh, yo creo que falta, eh, pero estamos mejor de lo que estábamos hace cuatro años, mucho mejor. O sea, en cuatro años había una una gravedad institucional en la CAM muy fuerte, había una gran división interna dentro de la Confederación un gran encono en un momento entre la Liga y la, y la Confederación, hoy vamos en los caminos del diálogo, o sea, en esto la verdad yo no, no, no quiero crear falsas expectativas o falsas ilusiones son, hay procesos que llevan tiempo o sea, claro. no, no, no, no, a, a mí me encantaría soy ansioso, ¿eh? me encantaría que sea ya, que sea rápido y que, que estemos de acuerdo en todo y con un programa uniforme, pero bueno, lleva tiempo yo en esto creo que hay buena predisposición, eh, pero que cada uno viene con su historia, con su visión y que, que a veces eh, bueno, hay cosas que son más lentas, yo siempre voy a apostar por, por el diálogo por y por tratar día. de generar el consenso y bueno, en el caso de que no, lo, lo expondré pero me parece que hay que agotar esos caminos y que si nosotros logramos finalmente, digamos, ¿no? terminar de, de pulir eh, algunas circunstancias y como decís vos sumar... Eh, El, el envión y el entusiasmo que le pone cada uno de su lugar, yo creo que el básquet argentino tiene muchísimas posibilidades de, bueno, de, de, de volver a generar o de mantener protagonismo. Yo a veces, cuando eh, escucho el, el, en cuanto al post-generación dorada, y, Argentina sigue siendo. Nosotros llevamos cuánto tiempo ya del retiro de Emanuel, de, de, de Chapu, de bueno, 16, Fabricio, ahí. Pepe Sánchez y demás, varios años. Argentina sigue siendo número 6 del mundo. Claro, ese, ese es un, eh, un tema que lo tenemos ahí. Entonces la verdad que eh, ser podido es fantástico Ahora, nosotros tenemos ya una responsabilidad Con mantener a Argentina en el pelotón De los primeros ocho países del mundo sí. ¿no? eh, Y en esto hay, eh, hay que hacer el, el, el esfuerzo digamos Porque todos somos gente de básquet Ser dirigente normalmente es difícil Dirigente deportivo muchas veces más Porque cuando se habla del dirigente Normalmente es porque algo anduvo mal O sea, es difícil porque sí. porque bueno el, el reflector está en otro lugar y uno lo entiende que sea así a mí y que es vos... muy difícil que, que alguien se acuerde en un momento de, de bonanza claro. de la dirigencia pero también. está o sea, bien la vos... dirigente es ingrato claro pero pero es o sea en realidad lo que uno tiene que tener la, la lectura es que que eso, por lo menos desde de, de mi lugar, o, y sé que muchísimos dirigentes de clubes, de, ¿no? de, de federaciones y demás, uno se pone contento cuando las cosas ocurren, las cosas pasan o, o están las herramientas para que, Seguro. Para, que, para que eso que está ocurriendo, ese catalizador a través de un torneo, un programa de formación, el éxito de un chico, eh, un club que se abre, o sea, cuando eso ocurre, bueno, ahí está el trabajo del dirigente. Y hay que aceptar esas, eh, esas circunstancias, y, bueno, y esto que para mí es... Eh, es muy lindo y es una actividad muy noble y me parece que es eh, digamos ser dirigente es un, una actitud de, de servicio hacia la comunidad y más en el caso del del deporte y del básquetbol que abre tantas canchas sí, y, claro, y tanto rincón claro. en la Argentina sí sí sí eso de acuerdo bueno asimilado los retiros de Nocioni y, y Ginóbili qué va a pasar cuando el capitán diga basta ahora claro, faltan como 10, 12 años ¿no? sí. está, está tengo joven. entendido tengo entendido que va a jugar no solamente el mundial sino el juego olímpico Sí, nosotros, la verdad que Luis es, eh, tiene un compromiso enorme, digamos, ¿no? Siempre está en primera línea, pensando también cómo, cómo mejorar o ayudarnos a mejorar la organización. Claro, no Ahora solo entrenando. No que en la cancha, sino eh, lo que es afuera. Sí, ¿no? entrenando todos los días, como lo está haciendo, para, eh, para estar bien, digamos, ¿no? Eh, yo creo que el, en esto... El, el, el, el, garantizar una buena organización y una buena metodología de trabajo y, y, y que perduren los valores de, de juego y de equipo de la generación dorada es lo que nos va a permitir seguir eh, asimilando como lo venimos haciendo eh, el, el retiro de nuestros héroes, ¿no? de, nuestros, de nuestros líderes. El hecho de... que Yo creo que, eh, si bien es cierto, no, todos cuando vemos un documental, del, hace poco vimos el... Jugando con el alma, que es hermoso el documental, y nos emocionamos y vemos a, a estos jugadores que tanto nos dieron. Sí, sí. Yo creo que también es hora de empezar a reconocer a, a los campazos, a, los, a la provincia, sí, los a, a los Sino, de, que vienen bueno, atrás. Es el momento de ellos. Y que en todos los torneos, Argentina estuvo muy cerca de ser campeón de la Copa América el año pasado. digamos, Yo no tengo duda que. Eh, porque porque bueno, hablamos con ellos y demás, están deseosos de venir y de, de ir a buscar los dos partidos de la próxima ventana y tratar de, y de estar en China, Panamá y Uruguay, que son partidos eh, durísimos los dos, duro los dos pero, pero Uruguay vamos a ir a buscar. Sí. Eh, va a estar chivo, ese, va, estar lindo, va a estar no lindo, difícil no pensar en el primero de junio, ¿eh? eh, como un Uruguay en el palacio. Va a estar linda, va a estar muy lindo, va a estar son, muy lindo. son hermanos nuestros, bueno, sí, por, un ratito, sí, ahí por un ratito hay que con Por un ratito hay que, lo que le decía Calfaño el otro día. Y yo le digo, pará, ahora cuando vayas a Manchada no tenés que dar una mano No te está yendo bien con San Lorenzo, no tenés que dar una mano eh, En un momento eh, eh, sonó con mucha fuerza el tema del cambio de estatuto y todo eso ¿Cómo está hoy? ¿O, o si es un tema que ya no, eh, no, no preocupa? ¿Es un tema que se fue adaptando? ¿Es un tema que se fue modificando? Eh, bueno, ¿cómo la ves? Está en agenda O sea, nosotros, la verdad que nunca se bajó de la agenda Es un tema que nosotros en su momento cuando no salió dijimos que Quizás habíamos acelerado un poco los, los tiempos y que es un tema que nosotros, por, por la importancia que tiene... Hay que trabajarlo más. Sí, capaz. no, que, que tiene que salir por un consenso global, digamos, ¿no? O sea, el, el cambio de estatuto son dos tercios. Sí, claro, sí, sí. sí. Pero claro, si, hay, no, sí. si hay un tercio que lo, que lo entiende, que no se siente comprendido, hay una parte del trabajo que no está bien hecha. Así que estamos eh, ahora ultimando los detalles de una nueva propuesta para poder circularla y ver si en el año que viene podemos cumplir con... Eh, una de las circunstancias que, que FIBA nos plantea, que es que adaptemos nuestros estatutos a la nueva realidad de, de la FIBA, que nosotros creemos también que, que es bueno y tienen que estar ahí. poder incorporar claro. muchos de los mecanismos que, la, que nosotros hoy estamos empleando en la gestión nosotros por ejemplo tenemos este convenio con, con Poder Ciudadano que venimos desarrollando de políticas de, de transparencia y que vamos a en, en poco tiempo a, a, a poder plasmar en, en nuestra página web, digamos, de, de acceso y de, a, la, a la información y demás me parece que hay cosas que hay que O sea, las buenas prácticas, las que nosotros implementamos y los aportes que recibamos, hay que volcarlo en un documento que asegure que el BASCA argentino va a tener niveles de participación y de control que no nos va a permitir, a permitir correr los riesgos que los claro. que corrimos en otros momentos. Claro. Eh, ¿Un mandato más? ¿Algún dato más? ¿Un mandato más? Si no, eso falta mucho. O sea, la verdad que. El, el, mira, llevamos un montón de minutos hablando de. de de las cosas que hicimos en este tiempo y yo lo que sí te puedo decir es que estoy muy concentrado en, en poder eh, o sea, el centro de entrenamiento lo tenemos entre ceja y ceja la clasificación de la selección el programa nacional formativo, básquet femenino o sea, yo estoy entusiasmado como no, mucho más entusiasmado que el primer día que llegué el primer día que llegué la verdad que estaba <ríe> azorado, preocupado hoy estoy contento con ganas de, de poder buscar mayor canales de diálogo y de, y de Y de seguir trabajando, pero cuando uno tiene siempre responsabilidad de gestión no, no, es muy difícil pensar más allá de, de, de, de la verdad, de los próximos 15 o 20 días que es el, la agenda corta que tenemos. Bueno, Cristian Imprimax dice, buen mano a mano con el presidente de la CAB" y después Jorge de Lanús pregunta, ¿cómo afecta a la gran cantidad de extranjeros en el desarrollo del jugador argentino? Hablando obviamente de la Liga Nacional, ¿no? Yo creo que el, el, el, la búsqueda inicial del de objetivo que planteó la la asociación de clubes había una, una búsqueda que creo que ya después de dos temporadas deberán hacer su, su evaluación creo que ante una cantidad de equipos eh, amplia o, eh, o grande eh, puede permitir, eh, digamos, en ciertas circunstancias mejorar o elevar el nivel pero lo particular, digamos y un poco el, el párrafo que voy a dejar me preocupa que pueda tapar eh, algunos jugadores nacionales, especialmente a los más jóvenes, que, que hay muchos que lo están haciendo muy bien y, y me parece que es un tema lindo de la liga, el hecho de ver que hay muchos jóvenes de 17, 18 años que están tocando cancha, que lo están haciendo bien. Pero bueno, me gustaría que tengan más minutos, digamos, ¿no? Ese es un poco el... el, el, el, el me, me preocupa. Eh, pero es una, vuelvo a decir, es una evaluación que hace la asociación de clubes y bueno, yo después me, me reservo para... Obviamente. Nuestro para ámbito de, para nuestro ámbito de diálogo una evaluación en ese sentido pero por supuesto que, que bueno com, como todos incluido por supuesto los dirigentes de la nación de clubes nos, nos preocupa el, el, el desarrollo y que haya un ámbito propicio para que nuestros jugadores jóvenes y, y desarrollados puedan eh, seguir teniendo espacios de, de juego y de mejorar su, ¿no? su performance sí sí la verdad que hay muchos chicos que están que están jugando a ver eh... Que están jugando bien y que podrían reemplazar a extranjeros que vienen por un monto o, o, o, por, o, o un dinero en eh, los cuales hoy no tiene una, el jugador no tiene injerencia en el juego, no mejora al jugador argentino. Si vos traes todos jugadores, que, yo, todos Donald Sims en cada posición, bueno, sí, estamos hablando de un jugador. Diferente, distinto Que eh, obviamente si yo tengo que marcarlo todos los días En algún momento o no juego más O mejoro para poder marcarlo uh -huh. Entonces la convivencia, el aprender, el verlo entrenar El enfrentarlo, eso mejora Lo mismo que cuando van a nuestro Europa Y juegan contra los mejores O mejorás y te pones a la altura y sos un par O te volvés O vas a jugar una liga de menor valía A ese punto En ese punto es que creo donde todos hacemos hincapié ¿No? Uh -huh. Este el hecho de poder tener 7, 8, 6 extranjeros en un equipo donde este cuatro extranjeros pueden jugar cuatro nacionales sí yo yo creo que es un vuelvo a decir van dos años de la implementación sí. eh, estimo que ese, esa evaluación la liga la, sí, la hará y pondrá sí, ellos van que la das, a, yo seguro. creo veo creo que van ajustando bueno de hecho han creo que propuesto un, un campus Sí, ahora hoy, en las Vegas sí. un showcase, en, un showcase. es un, es un sobre todo, no, los nombres esos americanos. Sí. De hoy. Eh, claro que creo que debe tener que ver con mejorar la calidad de la selección y demás. O sea, la calidad entonces, de la selección, consejero. Inclusive por eso. hay un dato que no es menor, que es, no, no se publicó tampoco. Eh, que este año va a haber solamente cuatro recambios Contra ocho que había en esta temporada Con lo cual ya no te puedes equivocar tanto Porque por eso, no puedes cambiar más de 4 claro, Yo lo, lo, que, que lo que creo Es que sí, la, van las cosas que El periodismo observa Que el, el aficionado de observa, que observa Que uno puede observar También lo observan los, los dirigentes de los clubes Obvio. Nadie más interesado que los, que los dirigentes de Liga Nacional imagino en generar la alternativa de desarrollo, que los jugadores puedan jugar. O sea, de, o sea por un lado, de bajar el presupuesto quizás, pero los, los, la evaluación esa la deberán hacer eh, ellos ahora. Pero yo creo que van a... Ya est esta noticia que estás dando, que no lo sabía, de, de bajar la cantidad de recambios... Cuatro recambios ahí. Es auspicioso. Y yo creo que ellos van a buscar el eje porque me parece que a ellos les interesa. Y es que no lo van a poder tanto. Y también como producto del hecho de que estén los jugadores jóvenes jugando y... Que, que aparezcan nombres nuevos, que, que, que a la gente por supuesto que le gusta. ¿no? Es que necesitamos eso, porque si no nos vamos a quedar siempre en lo de la generación de y ya no van a estar mal de la cancha. Últimas dos y mundialistas. ¿Cómo ves a las gigantes eh, en España? Y segundo, bueno, ¿qué te dejó esta designación para el 2027 con Uruguay, ¿no? hablando sí. de la hermandad? Y cómo vamos con eso, ¿no? Bien. Y bueno, las gigantes me tienen eh, ilusionado, es un equipo que a mí me encanta, digamos, el equipo. Eh, Tienen una forma de entregarse, de, de, digamos, de entrenar. Es una mezcla del de, de amor ese de, de los equipos seleccionados hace mucho tiempo, con, con la actualidad de jugadoras que están creciendo en plenitud. Eh, y la verdad que eh, espero que tengan un gran Mundial. Eh, en esto, se lo había dicho yo previo al... al a, a la America Cup del año pasado que fueron subcampeonas que, que la verdad que lo que esperaba era verlas disfrutar en la cancha y espero lo mismo para el Mundial yo creo que es un equipo que va, tiene un hermoso calendario de preparación, también agradecer ahí a, a la Liga Argentina que va a, a frenar la Liga Nacional para que puedan ir a una gira china importante, exigente, que bueno va, va un poco a servir para que el equipo pueda eh, ir rodando eh, pero bueno, las mejores expectativas con, con el equipo, creo que el cuerpo técnico también está haciendo las cosas muy bien y tenemos un eh, un lindo calendario. A mí es un equipo que me nada, que me gusta, que me, que, me, que me genera mucho orgullo en el tema de las gigantes. Y en cuanto al 2027 eh, es nada, una, es un poco el, el otro tema que hoy nos desvela. Eh, es un, una gran posibilidad que tenemos como país y conjunto con, con Uruguay de tener un, un mundial en, en algunos años. Que la verdad que viéndolo en perspectiva El hecho de poder tener eh, nueve años para poder prepararlo nos va a generar eh, poder trabajar mucho más con los gobiernos provinciales y nacionales en programas de desarrollo, generar más infraestructura, tener un plan estratégico más, más completo, generar mejores programas de marketing. O sea, para un vendedor, tener más años es poder generar mayor cantidad de, de proyectos que te den sí, sí. sustentabilidad económica. Estamos en los últimos días o sub semanas, en los cuales lo que tenemos que hacer es adaptar eh, la, presentación. la presentación y las condiciones y las garantías a nuestra propuesta inicial. Eh, inicial. Venimos reuniéndonos con el Gobierno Nacional y el, por, por nuestros hermanos uruguayos por, por su lado también. Eh, y bueno, estamos eh, expectantes, ¿no? ¿no? No es fácil tomar ese tipo de decisiones como Estado y esperamos que el Gobierno termine de, de digamos, decidir o de refrendar en las próximas semanas para que podamos... Eh, confirmar nada más y nada menos que un mundial en en esta tierra que sería me parece no solamente un, un gran factor de, de desarrollo o sea el, el, lo que tiene que ver como producto es un producto que que es muy superavitario porque te, te genera mucho turismo mucho posicionamiento de, digamos de marca país muchos eh, ingresos indirectos Pero después en materia de desarrollo puede ser, la verdad, increíble lo que nos puede generar, digamos, sí, para seguir tú... imponiendo el básquetbol, pero creo que también para Sudamérica, Sudamérica necesita tener un evento de este tipo, máxime, con dos países que lo puedan albergar porque, bueno, me parece que derrama sobre el resto de los países que tanto necesitan también seguir desarrollando y que nosotros tanto necesitamos que desarrollen. Fede, bueno, este, Fede Federico Subiele La seguimos la semana que viene, ¿no? Sí, no, yo a veces le digo Fede porque lo conozco desde la época de jugadores Hice un montón de notas, este, la época... ¿Hay unas que... jugadas en la oficina del señor Subiele? Del señor Subiele, no, entonces qué uno bien lo conoce Y entonces a veces uno es como que... Estás hablando con el dirigente y el presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol tiene también una actividad paralela muy importante que algún día me gustaría saber cómo hacer para hacer todo, ¿no? Porque como en eh, todo eh, siempre lo, la, la clave es tener eh, no es buenos con, equipos, como buenos equipos de trabajo, sí. buenos equipos sí. de trabajo. Este, gracias por, por la visita. No, gracias gracias a la eh. visita. Este, bueno espero que te hayas sentido cómodo y la verdad que se me pasó volando, rapidísimo sí. eh, y la verdad que en, en nombre de ustedes agradecer a, o sea Yo sé lo difícil que es muchas veces mantener un canal de comunicación Muchísimo. abierto, hacerlo todos los días, el esfuerzo que hacen. En momentos de incertidumbre, en cualquier momento ustedes siempre empujan para adelante. Tenés un equipo de producción sí, joven, mejor. hermoso que labura mucho. Sí. eh. ¿Vos de selección argentina fue femenina. Eh, así que la verdad que nada. Agradecerte a vos, en, en tu nombre a todos los periodistas que, que difunden vasco de la Argentina que tienen mucho que ver con que la gente lo siga abrazando en cada rincón de nuestro país. A vos te pasa seguramente sí. cuando vas a muchísimas Anoche. ciudades pequeñas, que la gente de la, la selfie, sí, el, el recontraballe y la todo el resto. Eh, que bueno, agradecerle lo que hacen, porque así como eh, dijimos hoy que muchas veces el dirigente nuestro lugar es segundo o tercer plano, el periodista quizás en, en mayor medida y hace muchísimo porque este deporte pueda seguir siendo amado en cada rincón de la patria. Nos vamos, se viene Tarafa, gracias tú Federico Susbiele, toda la nota la puedes escuchar otra vez en Uno contra Uno web. Chao, hasta mañana.